es un miércoles, como es habitual, esto es Boxeo Planeta, en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina. Nos desgustamos, disfrutamos, nos regocijamos y a veces nos amargamos con todas aquellas cosas que van pasando en el mundo del boxeo. Pero nunca, nunca bajamos los brazos. Ni bajamos la izquierda, ni dejamos de tirar el jab, ni dejamos de hacer cintura, visteo, palanca. ¿eh? Siempre tratando de buscar la distancia que más nos conviene, o la corta, o la media, o la larga. Si es necesario, nos retiramos pegando. Y si también es necesario, nos planteamos de contragolpe. Y si la cosa viene bien y pegamos un poquito fuerte, el knockout viene solo. Esto es Boxeo Planeta, una creación de Damián Casino y quien te habla, Luis Parpacel y te dice... Gracias por estar del otro lado, donde quiera que estés, en la geografía nacional o en cualquier parte del mundo. Vamos a dar un repaso de todo lo que ha sucedido y por supuesto tenemos pendiente una entrevista con alguien realmente importante que está vinculado al boxeo nacional y por supuesto te voy a presentar a quien practica boxeo hace más de 23 años que en el Día del Amigo puedo decir que en este poco tiempo que nos conocemos Algunos añitos a esta parte, pero en este último tiempo que estamos vinculados a hacer periodismo boxístico, hemos ido juntos recorriendo un camino que es una de las mejores cosas que nos pasan a las personas en esta vida. El camino de la amistad, por eso, feliz día del amigo Damián Casino, de todo corazón. En este ámbito, en el que nos gusta y mucho que es en el boxeo. Buenas noches para vos. Bueno, muy buenas noches, Luis. Eh, es recíproco, eh, feliz día del amigo. La verdad que compartir este emprendimiento que hemos eh, logrado juntos y que hemos charlado en diferentes eh, festivales que nos hemos encontrado y decíamos, bueno, qué bueno sería tener un programa de boxeo y por hoy lo tenemos y aparte de, de, de, bueno, de hacer esto con, con pasión, como realmente lo, lo hacemos y, y en forma profesional, eh, también impera la amistad y eso me parece que hacen de Boxeo Planeta un complemento, un complemento especial. Eh, hoy en el Día del Amigo, por supuesto, saludar a todos mis amigos y, y también a los oyentes que son hoy por hoy amigos del boxeo y amigos de Así Boxeo es. Planeta. Eh, saludarlos en, en nombre de Boxeo Planeta a todos los extranjeros que también entran a través de nuestro blog. Eh, la gente de México, Estados Unidos, España. Eh, España uh -huh. eh, nos ha sabido... No, visitar un amigo tuyo de España aquí. Así es, Raúl Valletti. Eh, ojalá, ojalá nos esté escuchando. Eh, nos esté Raúl. escuchando a través a de nuestro blog eh, www.boxeoplaneta.blogspot.com que es eh, bueno, el lugar donde podés encontrar eh, a partir de los días sucesivos el programa grabado, si no tenés la posibilidad de, de escucharlo por algún problemita de trabajo o alguna... Cuestión que no tenés los tiempos, ya tenés la posibilidad a partir de mañana de encontrar grabado este programa número 45, Luis. Así es. Estamos eh, cercano al año. Hoy estaba bueno, repasando un poquito lo que va a ser la información y armando el programa un poco. Y, y sin darme cuenta, miro programa número 45. 45 Qué bueno esto. Eh, es. eh, es. Realmente vamos llegando al año. Ya nuestro blog pasó el año porque lo habíamos hecho anterior a este, a este emprendimiento aquí en la 88.9, Radio Gran Rosario, y realmente hemos conjugado muy bien lo que es este espacio eh, radial eh, con nuestro blog, a nivel informativo, que tenemos la, la posibilidad de, bueno, de, de bajar toda la información eh, nacional, internacional y local. Eh, ya tenemos algún festival para este viernes, Luis. Así es, eh, noches de boxeo en el Club Ciclón, Saavedra 642. La presentación de Alexis León versus Jonathan Díaz. Eh, esto será indudablemente el, el atractivo máximo de la velada de ciclón. Eh, por supuesto que en el semifondo Alejandro Cejas, Brian Montenegro también tienen lo suyo. Eh, van a combatir en 60 kilos del Luciano Ploner frente al chico de, de, del, del Chaparro. En primer término tenemos que reconocer también que Alexis León eh, con 60 kilos va a representar al Nino Boxing Club y bueno, en el, en el delito Muller estará Jonathan Díaz con seis preliminares realmente eh, interesantes ¿no? donde figuran este, Diana Bress frente a la chica Ternostópolo eh, Franco Reyes, Tito Correa Eliana Cuello, Silvina Alcaraz, Matías Silva Lucas Fleita, Mariana González Flecha Sánchez y David Benedetto Jonathan Cerriti reiteramos, esto es el próximo viernes ahora 21.30 en el Club Ciclón Saavedra 642 La de fondo, Alexis León, Jonathan Díaz. Eh, indudablemente nos alegra que siga la continuidad en el boxeo a nivel local. Y bueno, por supuesto que. Muy buena velada, por los nombres que diste. Eh, es cierto. Eh, me parece que vamos a estar presenciando. Sí, sí, sí, un lindo festival sí. en, el, en el Club Ciclón. No se suspende por lluvia, es un lugar. Eh, Muy lindo para hacer boxeo. Hemos visto Sin grandes duda. peleas, y grandes combates. Con buena concurrencia, en parte. Vamos a tratar de estar, eh, compañeros. Vamos a ver cómo, cómo nos Sin armamos duda, los lo... horarios, pero vamos a estar de, tratar de cumplir con, con este festival porque siempre la idea de Boxeo Planeta también es apoyar el, el boxeo amateur. Por eso es que mm. ahora, en los últimos programas, fuimos eh, bueno, eh, tocando algo del reglamento eh, a nivel amateur mm. y me parece que, que es algo bueno porque como siempre decimos, tratar de aprender juntos eh, a toda la gente que, que está interesada en esto de, de seguir sumando para el boxeo, acá no se trata de saber quién sabe más o quién sabe menos, sino eh, la gente que actúa eh, de buena fe, es decir, eh, tirando para adelante, eh, cada uno aportando desde su lugar, desde, desde lo suyo, tratando de mejorar este alicaído boxeo que hoy por hoy, eh, mirá, Justamente Luis eh, tuve la, la posibilidad de saludar a Mingo Rafaeli, a José Ocas y a Diego Romero de los Campeones en el Ring, el sábado por la noche, eso de la una de la madrugada. Uh -huh. eh, estuve charlando con ellos, quisieron sacarme al aire. Eh, los llamé para felicitarlo por su programa número mil. A la eh, pucha. Mingo Rafael y, eh, se puso muy contento, eh, te manda muchos saludos. Muchísimas eh, gracias. Se enojó Muchísimas. porque no, no lo visitamos y no estuvimos con él cuando fuimos a ah, la, velada en la velada de Luna, Luna Park. Park. Bueno, me dijo, sí. ¿cómo no, no me vieron? No, le digo, lo que pasa es que no, no te vimos ahí cerca del Rince, pero yo estaba haciendo la transmisión desde arriba. Eh, y bueno, me dijo que la próxima vez que, que estemos por Buenos Aires, que lo llamemos, que quiere lo eh, por lo menos darnos un apretón de manos Bien. y que seguramente tenemos las puertas abiertas de los campeones en el ring para integrar la mesa de trabajo como uh -huh. siempre es habitual cuando nos encontramos eh, Mingo tiene esa particularidad eh, es. integra a todos los colegas para que bueno, cada uno aporte lo suyo es un, un periodista abierto la, la verdad que sí es un, es un tipo muy especial sí, yo lo sí. aprecio mucho a mí me dio muchas posibilidades de, de aprender junto a él en la, las diferentes oportunidades que que hemos estado en alguna transmisión, uh -huh. y realmente la última vez que estuvimos juntos fue en el City Center, en la pelea que peleó el salvaje Pereira de fondo, y realmente Mingo es un tipo que, yo le, le, le hice un artículo en el blog, y me parece que es un, un, un grande, porque realmente siempre lo que trata es de sumar y, y enseñar y dar a conocer lo, lo que él sabe. No, eh, no se guarda nada y suma. No. Eso, eso es lo bueno y, y lo saludé, estuve, me, me preguntaron justamente, a colación de esto traía, me dice José Bocasi, eh, ¿cómo anda el boxeo profesional también allá por Rosario? ¿Quién se está destacando? Y yo le digo, ah, me pusiste la verdad que en prieta. un parámetro difícil porque no, no tengo nombres de, de fuste en este momento. Sí sabemos de la trayectoria de Sebastián Luján, sin lugar a dudas, eh, El salvaje Pereira, pero no es oriundo de aquí de la ciudad de Rosario. Claro. Sí, no sí, es sí, Tulio sí. González, también, que está viajando rumbo a Estados Unidos para prepararse uh -huh. para un nuevo encuentro. Eh, pero eh, realmente, gente, que boxeadores que sean eh, de aquí de la ciudad o de alrededor, Villagornador Galvez, sí, sí. Eh, no, no están en, en un nivel bien claro. competitivo. Sí, el Trini, el Bornos, eh, estuvimos con, con vos Luis y uh -huh. lo vimos eh, coronarse campeón santafesino en la categoría welter pero eh, discutidamente sí. me parece de que todavía le falta eh, roce eh, eh, un poquito más de roce con boxeadores, con boxeadores de, más de juste, más, Claro, claro de más, equivalencia. que le den más rivalidad exacto. entonces ahí vamos a ver si realmente está para más, está para más o claro. está a un nivel local uh -huh. y, y le decía José Bocasi de los campeones en el ring que bueno eh, no tenemos nombres en este momento eh, que estén eh, trascendiendo. Pablito Barbosa, eh, no, no sabemos cómo, eh, bueno, eh, en qué lugar está ubicado en este momento. Sí, sí, sí. De, de, de que perdiera eh, eh, frente al chico Tapia, al mendocino, uh -huh. en Mendoza justamente. Y que vamos a tratar de sacarlo en algún momento a Pablito a ver cómo va desarrollando. Yo hace mucho que no voy por el gimnasio y no tengo información de cómo, cómo se están manejando. Pero vamos a tratar de, de ver un poco eso a ver cómo están eh, los boxeadores profesionales aquí de la ciudad, Cristian Díaz, mm. eh, Lucas Obregón. Bueno, son todos chicos que van eh, tratando de buscar su lugar, de pero que todavía... Ir peldaño a peldaño. No tienen eh, un nivel eh, que puedan disputar eh, a nivel nacional. Bueno, Cos cosas, cosas importantes. importantes. Claro. Eh, te recordamos que esto es Boxeo Planeta, en el 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Eh, creación de Damián Casino. Eh, colaboro con él, mi nombre es Luis Parpacelli y por supuesto que eh, cuando vos marcás el 424-2769, eh, tenés que dar tu nombre y apellido, tus últimos tres números de documento, simplemente participás diciendo que escuchás Boxeo Planeta para llevarte la remera, gentileza de Olimpia Deportes, o el detalle, en este caso un cinturón, de Thompson y Williams, Peatonal Córdoba 1060. No tenés que contestar ninguna pregunta, simplemente decir... Estoy escuchando Boxeo Planeta y participo de las gentilezas del programa de Olimpia Deportes y Thompson Williams. Sí, dame. Bueno, es eh, recíproco el saludo para Luciano Planos. Nos mandó un mensaje de texto. Nos saluda eh, ah, por el Día del Amigo los Dos. Muchísimas gracias. Eh, es recíproco. Gracias, Luciano, sí. eh, Pablo, todos los muchachos, los compañeros míos mm -hmm. del gimnasio ahí en Aleni Pellegrini. Bueno, me parece que después algo tienen preparado. Después, después del gimnasio, después del entrenamiento, me parece que hay una pisita, una cervecita ahí. Pero bueno, está perdonado, Ploner, porque a él le gusta eh, integrarse y hacerse de amigos. Está Realmente es un gimnasio eh... que se trabaja cómodo. Eh, son buena gente, Luis. Yo y quiero, por sin sobre todo las cosas, eh, yo le doy mucho valor a eso. Yo quiero recordarle a muchos de los oyentes, principalmente a los más jovencitos, de que Luciano Ploner fue uno de los atractivos, una de las figuras. ...de la década del 80 en el boxeo de la ciudad. Él puso su granito de arena, tuvo combates realmente eh, que lo consagraron... ...como para estar programado con continuidad en festivales importantes. Eh, ha sido indudablemente un, un aporte valioso para el boxeo... ...y tiene mi respeto, tiene mi abrazo y mi gratitud y el deseo ferviente... ...de que pase un buen día del amigo. Nosotros hoy podemos consagrar este programa como el día de los amigos del boxeo. Así que gracias, Luciano Ploner... Toda la gente que te acompaña, toda la muchachada que va siempre al gimnasio, incluido el periodista del diario La Capital, Mauricio Talone, que ayer lo crucé y me dijo que sigue yendo al gimnasio. Me parece muy bien. Y si querés bueno. hacer, Mauricio, y si nos escuchás un espacio más grande para el boxeo, te lo vamos a agradecer. Bueno, y hablando de felicitaciones, nos manda saludos también eh, un amigo de Boxeo Planeta, Enrique Sánchez, uh -huh. eh, que supo estar eh, aquí en vivo. Eh, bueno, Enrique es un, un hombre que que sabe mucho de boxeo y, y del boxeo de tiempos pasados. Sí, sí, y sí. bueno, también es recíproco el saludo de aquí de Boxeo Planeta. Enrique, gracias por estar, gracias por, por ser el, sí. fiel oyente. Y, y acá me haces una referencia muy buena, hoy hace 33 años, de la muerte del italiano Angelo eh, Jacopucci, eh, luego uh -huh. de ser noqueado en dos asaltos el día antes por Alan Minter, en pleito válido por el título Europeo Mediano. Y Minter, posteriormente fue luego campeón mundial y despojado sí, sí, sí, sí. por Hagler. Sí. Esta información nos acerca a Enrique Sánchez. Eh, ¿Cómo le gusta a Enrique la historia del boxeo? Es que, Qué es bueno en eso. en realidad es, es atractiva y para quien la siguió desde los primeros años y probablemente eh, se convierte casi, diríamos, en una adicción. ¿no? El hecho de repasar las páginas eh, de, de oro que tiene el boxeo a nivel mundial, indudablemente que esto pasa a nivel local y a nivel internacional. Eh, yo a veces de, de, de pibe escuchaba apellidos indudablemente eh, importantes como, como el de Ingemar Johansson, este, por ejemplo, ¿no? y la gente dice, ¿y, y quién es Ingemar Johansson? Y, y yo le digo, bueno, yo en la década de fines del 50, principios del 60, uno manejaba apellidos que con el devenir del tiempo a lo mejor no han tenido en el desarrollo periodístico plasmado las trayectorias de, de, de todos claro. ellos. no Este, y qué bueno hoy, lo, de, internet de, lo que te permite Luis es cuando vos tenés una, ganas de ver una pelea claro. o por ahí te dicen, vos recordás a tal boxeador no sí, sabés sí, lo sí, bueno sí, que sí. fue bueno tenés la bueno, posibilidad de, en internet de, de, de investigar, de estudiar de ver las peleas, eh, las analizás porque vas para atrás, para adelante eh, ves los uh, nocauts uh, en cámara lenta además, hay un montón de opciones Además historias muy ricas, por ejemplo me viene a la memoria de Francia un notable boxeador eh, vinculado a Edith Piaf un artista inconmensurable del arte universal, se llamaba nada más y nada menos que Marcel Cerdán, ¿no? Y, y hay muchos muchachos que vos lo decís y, y ¿quién será? ser un cantante? Claro, pero vos sabés ¿no? eh, lo boxeo... bueno de esto, Luis, cuando sí. de, a, a quien le gusta el, realmente el boxeo y escuchás en un programa de boxeo algún nombre y recordás, vos tomás el nombre y después sí. lo estudiás, eh, ves sus peleas y realmente después tenés eh, mínimamente una, eh, una, una autoridad como para como hablar para o opinar, para opinar, claro. evaluarlo. Realmente okay. eh, esto eh, que in de integrar sí, la historia sí, sí. del boxeo al boxeo actual me parece que, que ayuda y mucho, bien, claro. después sabes lo que sería en, para un muchacho? Lo que por ahí eh, sí. en algunos casos no estoy de acuerdo es cuando comparamos, ¿viste? Ah, me no, parece no puede, que, no eh, bueno, desmejorar la, la actualidad del boxeador profesional sí. de hoy o compararlo en otros tiempos, me parece que son cosas diferentes. Cosas es diferentes. Lo, que, lo que siempre critico un poco yo de, de cuando, bueno, eh, hoy por hoy lo que hace un boxeador y decir bueno, si lo hubiese sí, peleado sí. tal en aquella época, no le hubiese durado... Bueno, pero son épocas son, diferentes, son, son, son diferentes. estilos diferentes y realidades diferentes. Eh, entonces eh, lo lindo es saber, estudiar el boxeo anterior, sí. pero también respetar el boxeo de la actualidad. Respetar el que boxeo. Eso es lo, de la que, lo que siempre nos lleva hacia adelante. Y no, y no lo que olvidar, tenemos que claro. tratar justamente es que, que se siga haciendo boxeo. Así es. eh, como este festival que se va a hacer este viernes en el Club Ciclón. Eso es bueno, claro. que sigamos generando espectáculo, sí. que sigamos haciendo pelear a los chicos, que los cuidemos. Sí, eh. sí, vamos sí. a bregar porque todas las autoridades cuiden a los chicos. Hoy lo vamos a tener. A Héctor, el artillero Velasco, eh, dando a conocer qué con se, nosotros, está se está haciendo está... en Adeboar. Eh, hoy hablaba con él y me dice, Damián, eh, el orgullo que tengo de que me estén llamando desde Rosario, eh, quiero estar por allá, eh, los quiero conocer. Bueno, eh, seguro que no va a faltar oportunidad. No va a faltar oportunidad. Pero yo lo sabe. que le decía, es, quédate tranquilo, que Boxeo Planeta, el espacio de Boxeo Planeta, es para ustedes. Entonces, eh, es, lo más es importante. Una, es una claro, obligación de parte de nosotros. Eh, uno que, sí. que hace mucho que está en esto, Luis sabe. Eh, Héctor me decía eh, rápidamente: dice, Mirá, yo peleé dos o tres veces por título del mundo y realmente no cambió mi economía. Entonces, sí, yo ya sé, Héctor, eh, esto se lo, este, ustedes ponen el, son los que reciben los golpes y dos o tres vivos son los que se llevan la plata. Llevan Entonces, la plata. De, eh, tenemos que seguir en la lucha. Acá hay que seguir en la lucha, hay que apoyar a los boxeadores y tratar de que no suceda lo que le pasó a otros boxeadores que otros han dejado otros... todo y no tienen nada. ¿Eh? Es cierto. Este, hemos hecho medianamente un repaso. Y usted que está del otro lado y tiene ese aparatito sensacional que es hoy la cibernética en sus diversas versiones, eh, metase en internet y, y, y repase a algunos boxeadores. Repase, pero no, no, no, no compare. Eh, a veces podrá escuchar quién fue Ramón Lacruz, métase Abel Cachazú, métase Horacio La Pantera Saldaño y Hugo Rambaldi, tantos, pero tantos este, notables, Abel Laudonio, Carlitos Cañete, bueno, una época de oro del boxeo argentino. Lo que viene, acá, acá me dice lo que viene, el, el sábado 23 de julio en José Cepaz, eh, a 12 vueltas por el título de MB Latino Pluma, el jinete del nocaut Se va a presentar en un nuevo combate para defender su título latino, pluma frente a un adversario que en la previa no debería complicarlo, pero que sin duda le presentará un combate de buen ritmo. Me refiero a Jesús Coyar versus Hugo Gómez. ¿Eh? Ese es uno de los atractivos de, de, de, del próximo fin de semana, del próximo 23. Así que bueno, feliz día, me gustaría participar por la remera, Norma, la esposa de Enrique, Gracias y muchos besos. Pero cómo no, por supuesto que sí, Norma. Las mujeres eh, forman parte de una porción enorme a nivel mundial del gusto por el boxeo. Por sí solas y acompañando a su pareja. Así que bueno, bienvenida, Norma. Te mandamos también un beso para vos. Y bueno, ya estás participando indudablemente de las gentilezas de Olimpia Deportes y de Thompson y Williams. Eh, Canelo Álvarez ya tiene rival. Bueno, sí, le buscaron uno medio fácil, me parece. ¿eh? Sí, actual campeón supervuelta del Consejo Mundial del Boxeo defenderá su cinturón frente a su compatriota Alfonso Gómez. Esto va a ser el 17 de septiembre en Staples Center de Los Ángeles, California. Obviamente, después de imponerse el 18 de junio a Ryan Rhodes, en su próxima defensa, una vez más, el presidente del Consejo Mundial del Boxeo, José Suleiman, de un trato de favor al mexicano poniendo un rival accesible a Canelo... Nadie duda de la categoría que atesora el joven mexicano, pero bien es cierto que su carrera va a la carta. Primero disputa el Mundial frente a Matthew Hatton, luego defendiendo frente a Rods y ahora frente a Gómez. Y bueno, Gómez tiene un récord de 23-4-2 con 12 por la vía rápida y su última derrota fue ante al puertorriqueño Miguel Cotto allá por el 98. En fin, le allanan el camino. ¿Quién regresa acá? Ah, regresa Kelly Public. Kelly, sí. Kelly Pavlik regresa al estadounidense y deberá acción el 6 de agosto frente a su compatriota el zurdo Darryl Cunningham, a 10 vueltas en la categoría supermediano. El escenario del combate es el Cobell Center de Ustown, Ohio. Eh, Kelly Pavlik eh, cayó frente a Sergio Maravilla Martínez. ¿eh? En frente, gran combate. En gran combate. Y después vamos a andar hablando sobre lo que sucedió también entre el Pingo Miranda que no pude ante Viloria, pero más o menos vamos dando un panorama de lo que viene bueno. eh, recordemos eh, que siempre estamos buscándole el, el, el, la agenda a, a nuestros hombres del boxeo que a veces les interesa saber por dónde vienen las distintas peleas a nivel local e internacional Bueno Luis, eh, siguiendo con este programa número 45 de Boxeo Planeta eh, vamos a desarrollar un poco lo que fue el boxeo... Bueno, eh, en primer caso, lo que, lo que no fue, dije yo. Porque realmente eh, Carolina Laturka-Duer eh, retuvo su título Super Mosca eh, OMB tras ganarle por nocaut técnico en el primer round a mm -hmm. la Serbia, Flaiz eh, Jenji. Eh, bueno, realmente fue, no fue pelea, Luis. Eh, no, la Serbia a los, a los dos tres primer golpe que recibió no quiso más eh, realmente no se alcanzó no se sabía si realmente sintió el golpe eh, se quiso ir del combate me parece que este tipo de, de adversidades eh, a los boxeadores en este caso a carolina la turca duer no, no le aportan demasiado eh, Ya, ya cuando subió al ring, cuando vos ves, decís, me parece que termina rápido. El olfato. El olfato mm -hmm. ese, yo la veía a la Serbia y dije, bueno, eh, los, los colegas de Buenos Aires decían que eh, venía con, con buen palmares, había hecho un, una serie de combates bastante buenos, pero yo cuando la vi arriba, eh, cómo se movía, cómo se cubría, digo, pero esto, sí. sin desmerecer al amateurismo, mm -hmm. me parece que es una boxeadora de amateur. ¿Cómo va a pelear por un título del mundo? Y realmente así fue, porque no alcanzó. Carolina Duer salió a tirar, bueno, como nos tiene acostumbrados en estos últimos combates que ha hecho, salió a tirar todo, y bien preparada, se la veía sí, físicamente, sí. estable, bien afirmada. Eh, salió a combatir como, como que iba a recibir en, también algo parecido en la contra, pero realmente no hubo contra. Eh, así que, bueno, la turca ¿Podemos? Duer sí. conservó... Eh, por tercera vez, su título Supermosca versión organización mundial de boxeo. Eh, transmitió la televisión pública. ¿eh? Es algo, hoy por hoy, eh, muy bueno. Estamos, uh -huh. eh, todo el mundo tiene la posibilidad de ver boxeo sí. y, y ahora, bueno, a través de, de la TV Pública, Jualdito Príncipe, en los relatos, eh, me parece que, que es un aporte significativo que todo el mundo tenga la posibilidad porque estamos hablando de que el país entero puede ver una pelea de título del mundo. En este caso, bueno, no hubo rival, no hubo una gran, un gran combate, pero sí un buen festival que, que tuvieron la posibilidad eh, todos los argentinos de ver boxeo. Y eso me parece que es muy bueno, que no esté en manos de una sola emisora el boxeo, sino que, bueno, podamos tener la posibilidad de verlo en diferentes lugares. Además porque el aficionado tiene... En el boxeo, esto pasa también en el fútbol, en el rugby, en el, en el básquetbol, en todas las actividades. Este, la posibilidad de una diversidad de opiniones. ¿eh? Hay gente que puede gustar ver el boxeo comentado por Carlitos Cirustas y Walter Vargas. Otros les le gusta escucharlo a Príncipe. Otros muchachos les gusta Walter Nelson. Y así sucesivamente podemos dar muchos nombres. Eh, los más conocidos, los menos conocidos. Los campeones, que para nosotros son realmente gente muy pero muy importante, entonces esto abre un abanico ¿eh? donde la gente puede escuchar diversas opiniones, diversas maneras de ver el boxeo, deporte de apreciación, perdón por, por reiterarlo casi con continuidad, y me parece válido. Eh, vamos a un pequeño corte, hacemos un separador, estamos en Boxeo Planeta y volvemos. Cómo no, compañero.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 Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono, 462-0349. Móvil, 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono, 525-3502. FAS SRL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 Muy bien, seguimos en esto que es Boxeo Planeta en la 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Quiero agradecer los saludos de Daniel Molero, de Luciano Badino, de Ariel Teitelbaum, de Víctor Timoneda, eh, de un montón de amigos, de Daniel Barbieri, eh, de gente que está vinculada al, al, al periodismo y, y amigos personales y amigos del boxeo y gente que habitualmente nos apoya, y por supuesto el abrazo grande para los colegas de la ciudad que también tienen que ver con el boxeo, me refiero a Néstor Yuria, a Aníbal Bosque, eh, a todos aquellos que en la medida de lo posible suman, ¿no? cada uno desde su medio, y quiero también agradecer en nombre de Damián Casino y de quien te habla Luis Parpacelli, a los seguidores, a los seguidores de Boxeo Planeta, a aquellos que están a favor y a aquellos que puedan considerar que a lo mejor nosotros este, no opinamos como ellos de lo que no pueden dudar es de nuestra eh, idoneidad respecto a esto. ¿eh? Yo con mis 60 años, desde la década del 60, viviendo en Buenos Aires, que conozco lo que es el Luna Park, eh, que uno tiene, eh, digamos, credencial de jurado de boxeo, eh, considero tener una apreciación lo suficientemente respetable, si no, no tendría autoridad para meterme frente a un micrófono, y Damián Casino... Eh, no solamente tiene las capacidades que uno termina de mencionar, sino que además practica el boxeo hace 23 años, y esto le genera envidia a más de, más de uno, porque eso lo hace crecer, en, en, en, periodísticamente hablando, como otros no pueden. ¿eh? Él puede hablar de, del trabajo que se hace en un gimnasio, como así también desde la técnica depurada, y de aquellos costaditos del boxeo que habitualmente usted no puede escuchar en otros, que a veces hacen boxeo y también fútbol, fútbol y boxeo, y no siempre tienen en claro lo que significa este arte de pegar y no dejarse pegar. Así que, para todos, muchas, pero muchas gracias. Bueno, Luis, déjame que mande saludos a la gente de Distrito Federal, eh, uh -huh. Estado de México, eh, Guerrero, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California. Uh -huh. eh, todos estos lugares entran en nuestro blog, www.boxeoplaneta.blogspot.com. Y, y bueno, están escuchando en vivo a través de, de esa oportunidad que da internet, eh, también eh, a través de www.radiogranrosario.com.ar También existe la posibilidad de escuchar Boxeo Planeta desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Estamos eh, en nuestro programa número 45. Eh, bueno, y tenemos más información. Eh, ganó Valdomir, eh, Luis. Ganó en una pelea bastante... Sí. Eh, no, dio, no dio gran espectáculo el Tata, una, una pelea eh, que no le aportó mucho. Eh, lo derrotó por puntos tras 10 asaltos al uruguayo Rubén eh, Silva Díaz. Uh -huh. Peleó en categoría mediano. Sí, sí. El Tata dio 72 500 kilos 500, Rubén eh, Silva Díaz eh, 73 200. Esto fue en el combate de fondo, en una velada que se disputó en la provincia de Córdoba. Así que el, el, bueno, el Tata trata de posicionarse de la mejor manera para ver si tiene otra chance de título internacional. No creo que es, llegue a una nueva chance de título del mundo. Eh, pero bueno, algún título internacional que le, que le aporte una cierta mejoría a, bueno, a su economía hoy por hoy, que que está un poquito sí. desdibujada después de algunos, bueno, algunos malos... Trata de, llevar, sí. trata de llevar de la mano las dos cuestiones. Aquella de tratar de meter algún buen resultado, pero también meter un puñadito de dólares en el bolsillo. ¿Eh? Es válido, es válido. Cada uno sabe qué es lo que... Qué es lo ¿Tenés que más algo le de información de la llena Barrios? La Llena Barrios. La justicia argentina le permitirá a Jorge Rodrigo la hiena Barrios combatir en el exterior... ...en una importante decisión para el futuro deportivo del ex campeón mundial Superpluma. El Tribunal Oral Criminal número 3 de Mar del Plata le otorgó el permiso para salir del país... ...entre el 25 de agosto y el 19 de septiembre próximo. La hiena está acusada de protagonizar un accidente que tuvo lugar el 24 del año pasado... Eh, el 24 de enero del año pasado y el cual tuvo como víctima fatal a la joven Yamila González en el cruce de la avenida Independencia y la calle Ayacucho en el barrio Marplatense de La Perla. La joven estaba embarazada de seis meses y murió al ser atropellada por un Fiat 147 que previamente fue investido por la camioneta BMW de Barrios cuando cruzaba la calle con su madre que quedó herida al igual que las dos mujeres que iban en el auto. Eh, la justicia ha dictaminado, muchos están a favor, muchos están en contra. Eh, indudablemente eh, uno pide, por supuesto, el máximo rigor en función de, de, de, del trabajo de la justicia y porque creemos en la justicia y también creemos en la idoneidad y en la honestidad de quienes deben dictaminar acerca de hechos de gravedad. Y como es el caso de, de, de Jorge Rodrigo Lallena Barrios, eh, nosotros no emitimos una opinión ni a favor ni en contra. Dejamos que la justicia dictamine y que, por supuesto, ponga las cosas en su lugar. Si le ha otorgado el permiso, es porque se han reunido pruebas suficientes como para que quede este resquicio desde la legalidad, como para que pueda combatir. Quizás sea también por una necesidad de poder hacer frente, no solamente a su vida, sino al costo que significa la defensa ¿no? de, de, de su parte. Eh, lo cierto es que la hiena tiene permiso y va a combatir en Las Vegas. Noé González también va rumbo a Estados Unidos. Eh, pasaron casi dos meses desde el combate de Noé González en Montevideo, donde expuso su corona mundial plata, Consejo Mundial de Boxeo. Y el uruguayo, radicado en Rosario, estaría viajando a fines de julio a Estados Unidos para ponerse a las órdenes de Pablo Sarmiento, actual entrenador de Sergio Maravilla Martínez, quien es su actual técnico y que lo preparará de cara a su próximo compromiso en la meca del boxeo mundial. Estas son informaciones que vienen por doquier a la mesa de trabajo de Boxeo Planeta y que indudablemente interesan y mucho al aficionado que habitualmente no se escucha en nuestro programa aquí en la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe, Argentina. Damián. Bueno, Luis, rapidito, mientras estamos tratando de conseguir la comunicación con Héctor el Artillero Velasco, eh, te comento rápidamente lo que fue un poco el combate del de Pigu Garay en Alemania. Ah, ok. Eh, sí, sí, sí, sí. Enfrentó al serbio alemán Marco Capitan Hook, eh, bueno, en categoría crucero. No estamos acostumbrados a verlo. Bueno, en las últimas peleas sí, pero el Pigu siempre militó en categoría medio pesado y combatió por el título del mundo frente al campeón de, de la categoría crucero, versión organización mundial. ...en este caso el serbio retuvo su título al noquear en el décimo round... ...a un duro rival como fue el Pigu Garay... ...le presentó gran batalla en la previa, en la semana previa... ...dijo que le iba a ganar por nocao... ...bueno, hizo un poquito de espectáculo el Pigu... ...pero no le alcanzó, no le alcanzó porque el campeón... Eh, ...si bien tuvo pasajes muy buenos el Pigu... ...pero no había potencia, Luis no había recorrido de golpes... Eh, ...cuando el Pigu hacía daño cuando peleaban medio pesado... Eh, en crucero nunca fue un pegador tampoco. Uh -huh. Entonces se encuentra eh, seguramente con Hook, que, viene, que pelea en crucero, pero es, es, un, Armadito, es un pesado potente, bajado. Sí, sí, sí. Eh. Entonces tiene más potencia. Eh, lo desequilibró en el décimo round y, y bueno con una serie de combinaciones de golpes lo tuvo por el suelo. Por ahí tiró una derecha boleada y alcanzó a cruzar con una izquierda ascendente también en swing. Eh, cuando ya el pibú se desmoronaba, lo toma también a, en, cuando iba cayendo con, con una izquierda en swing y lo termina de, de, de derribar y tirar por la lona, eh, quiso recorporarse, pero no sabiamente pibu. el árbitro detuvo el combate. Es decir, eh, se presentó con una dignidad deportiva que es la que uno le reclama a todo pugilista argentino cuando sale eh, al exterior, ¿no? que vaya bien preparado, que vaya para dar al margen de perder, ganar o empatar, eh, una buena imagen que le sirva al boxeador primero que a nadie y que por supuesto eh, esté la posibilidad siempre de hacer un dinero desde la idoneidad y por supuesto tener siempre la chance de volver a ser programado. Y además de prestigiar el boxeo argentino porque se puede ganar y se puede perder, el asunto es cómo y en muchas oportunidades Dejando una buena imagen, el boxeador argentino está trabajando no solamente para él, sino también para los compatriotas que emprenden con asiduidad muchos viajes al extranjero y no siempre van bien preparados, van por el puñadito de dólares a pasar papelones y eso va en, desmero, en desmedro, en descrédito de una historia rica como es la del boxeo argentino. Noche de boxeo en Club Ciclón. Alexis León, Jonathan Díaz. En el semifondo, Alejandro Cejas, Brian Montenegro. Club Ciclón, Club Ciclón, Saavedra, 642. El viernes, todo el mundo al Club Ciclón. Noche de boxeo, reitero, Saavedra, 642, a partir de la hora 21.30. Un muy buen programa donde van a estar, por ejemplo, Diana Prest. Ternos Tópolo, Franco Reyes y Tito Correa, Eliana Cuello, Silvina Alcaraz, Matías Silva, Lucas Fleita, Mariana González, Flecha Sánchez, David Benedetto, Jonathan Cerriti, reiteramos la de fondo, Alexis León, Jonathan Díaz. Ahí van a estar del gimnasio del Chaparro, del Ñaró, del Luciano Ploner, del, del Nino, del Zarza. Eh, obviamente los gimnasios de nuestra querida ciudad de Rosario, donde cada uno de ellos aporta lo mejor que tiene y siempre intenta que sus boxeadores suban al cuadrilátero de la mejor manera para brindar un buen espectáculo. Reitero, noche de boxeo en el Club Ciclón, Saavedra 642, este viernes a partir de la hora 21.30. Vos estás en Boxeo Planeta, aquí en 88.9, Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina. Agradecemos profundamente a su nino, ...quien te repara los artículos para el hogar... ...allí en calle Montevideo al 800... ...agradecemos y les decimos gracias... ...en el Día del Amigo a Hugo y a Walter... ...de Olimpia Deportes... ...a Aristides Bruno de Thompson y William... ...peatonal 1060... ...a la gente de FAS, de FAS SRL... ...y de Broyo Representaciones Vigía en Rosario... ...sí, Damián. Bueno, Luis, tenemos eh, boxeo de, de primer nivel... ...este sábado a través de Combate Space... Vamos a tener la posibilidad de ver la unificación de título super ligero, ¿eh? en categoría Ajá. que estuviera combatiendo bueno, el chino Maidana, Sab sí, sí. Y bueno, eh, me dice Aníbal sí. eh, que ya lo tenemos a Héctor, el artillero Velasco, quien está hoy por hoy frente a De Boar, junto con otros ex campeones del mundo y, y, y, bueno, y boxeadores que también están aportando lo suyo. Eh, Héctor, ¿cómo te va Damián Casino de Boxeo Planeta? Te saluda, muy buenas noches. Muy buenas noches, Damián. Eh, te saluda también Luis Parpacelli, Héctor. El, el gustazo enorme de estar frente a un pugilista realmente que en su momento hizo cosas importantes por el boxeo argentino y que debajo del cuadrilátero también felizmente insiste en hacer cosas que tengan que ver con favorecer al boxeador argentino, Héctor. Bueno, la verdad que estoy contento y agradecido, Luis, gracias por el llamado. Bueno, nosotros hace tres años empezamos a, a formar una asociación en defensa del boxeo argentino, junto a la doctora Miria Peral, que es una abogada diplomada en derechos en el deporte. Ella y yo fuimos los primeros que comenzamos esto, yo empecé a viajar, a viajar, a contactar gente de boxeo como Sergio Víctor Palma, Julio uh -huh. César Vázquez, con quienes empezamos las primeras reuniones, Mauricio Cabrera, llegamos a Locomotora Castro, eh, después al Pepe Balbi, Raúl Pepe Balbi, después Marcelo Domínguez, Carolina Duero, y nos fuimos haciendo grupo, grupo, reuniones hasta que logramos conformar bien esta asociación que va a defender los derechos del boxeador. Hoy está, tiene personería jurídica, está en trámite, en la IGJ. Y bueno, yo te digo que todo esto surgió después eh, de un mal manejo que en realidad me motivó a mí para formar esto, porque hubo tanta injusticia. Yo estaba trabajando en el sparring de Hernán Garay uh -huh. en, en Córdoba, me Acuerdo que esta noche, creo que fue en el 2008, cuando él gana el título del Mundo en el UNAP a mí, dos días antes me dice que tenía que pelear. Yo no estaba preparado para pelear. Si bien estaba de en de Garay, no, tenía, no estaba preparado para pelear. Estaba entrenado, pero no para pelear. Claro. Porque, bueno, bajé mucho de peso, eh, ya que Garay es una categoría más superior a la mía. Bajé mucho de peso, subí muy débil a la pelea, perdí en el segundo round. Me dio tanta bronca que haber perdido de esa forma porque yo. ¿Esa pelea fue con perdomo, Héctor? ¿Con, con, ¿Con perdomo? Con perdomo, aquí Sí, Sí, sí, sí. Sí, sí, esa fue la última pelea que hice acá en el país. Y después hiciste eh, la última con Camoto, Camoco, ¿no? Algo claro, así. Claro, pero ahí, ahí yo viajé a África, fui porque en realidad estaba formando una asociación, un sindicato acá en Argentina con todos los boxeadores que este nombre. Entonces, bueno, ya no... Es como que la federación me sacó la licencia del boxeador. Sí, sí, sí, sí, sí. Por eso me fui por otro lado, por la Comisión Mundial de Boxeo. Y bueno, fui a probar suerte en África, pero hacía dos años que no peleaba. Sí, lógico. Y bueno, me, me ofreció una pelea de título del mundo, que fui a África. Y bueno, no tuve suerte en una categoría más pesada que la medio pesado. Llegué al, al décimo round final y bueno, en realidad recibí un golpe, y me caí... Me levantó, pero me tiran de pronto porque ya... Sí, sí, no tenía sentido seguir. Carro. No, seguro. Bueno, Héctor, nosotros, eh, junto a Luis Parpacelli, eh, como te comentaba hoy cuando charlábamos eh, vía telefónica, la idea de Boxeo Planeta es eh, generar este espacio para, para todos ustedes que están dando lucha sí. a esto, que realmente no es el caso de, de, de pocos, es el caso de muchos boxeadores que han dejado todo arriba del ring Y que lamentablemente no, no pueden tener un buen pasar como realmente se merecen. Es decir que, bueno, son ustedes los que han recibido los golpes y, y realmente la, la parte económica, la mejor, el mejor rédito económico se lo llevan dos o tres vivos, como siempre decimos aquí en Boxeo Planeta. Uh -huh. Y realmente no es justo, eh, alguien eh, tiene que hacer algo y me parece que qué mejor que ustedes que son los protagonistas de defenderse y defender, como vos bien me decías hoy, eh, bueno, defender para que lo que le sucedió a, a ustedes no le suceda a los muchachos que vienen eh, eh, ascendiendo claro, claro. y desarrollando esta, esta dura actividad, Héctor. Así es, mirad, yo te digo: conozco grandes campeones del mundo que están durmiendo o viviendo, mejor dicho, en una vista. Y a mí me duele en el alma porque hay gente que yo admiraba y la veo en estas condiciones. También veo al Papa Domínguez. ...durmiendo ahí en la puerta de la Federación Argentina de Boxeo... ...está durmiendo afuera con un colchoncito en la calle... Pucha. ...un campeón argentino y sudamericano... ...que por lo menos a mí, por delicadeza... ...no sé, la gente de la Federación... ...o lo que los que otaron, promotores... ...tendría que por lo menos tener un hogar para el boxeador... ...una pista algo, algo más digno para que viva una persona así... ...eso me movilizó también a, a armar esta asociación... ...junto a grandes campeones del mundo campeones argentinos porque está Marcelo, bueno, está Marcelo Domínguez, también está bueno, hay muchos campeones argentinos quizá que no me sale el nombre ahora eh, como este Mario Melo bueno ahí está, el Pepe Valdez, campeón del mundo bueno, tenemos muchos campeones y queremos defendernos nosotros mismos sabemos que la, la peor contra que tenemos es, es por ahí, por decirlo los lo promotores, que están los vivos que nos explotan Nos usan y cuando ya no tenemos más una gota de sangre para que ellos puedan eh, llevar, llevarte toda la gloria, sí, sí. Eh, te dejan tirado. Yo tengo eh, campeones viviendo en una villa y eso es lamentable, pero hoy está pasando, o hoy se ve más que antes, esto siempre pasó, hoy se ve más que nunca y por eso queremos defender nuestros derechos. Me parece que este es el momento, el momento... Eh, más oportuno que este tiempo de elecciones, Héctor. Así que bueno, tenemos un proyecto de ley. Queremos que, que haya una obra social. La obra sí, social sí. que existe tiene mil afiliados. Ninguno es boxeador, Así que te das cuenta. Claro, no. claro. No, claro, no, claro, no, claro. Eh, una jubilación, una, una pensión para que después Estamos también. Estamos por una pensión, sí, por sí. una jubilación digna. Y bueno, yo creo que hay carteles del mundo que se merecen una jubilación como Julio eh, Sergio Víctor Palma. Seguro. Julio, Julio Vázquez también está abrugado. Sí sí sí sí, sí, sí, sí. sí, bueno. sí, estamos enterados de, de todos los muchachos que están apoyando a Deboar, me parece muy bien. Y te quería preguntar si también tienen la idea de generar algún consejo entre todos ustedes para que los púgiles que están, eh, digamos, haciendo eh, carrera nueva en el profesionalismo, tengan la posibilidad de asesorarse... Porque yo te iba a preguntar, Héctor, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué eh, al boxeador lo roban? ¿Quién lo defiende? Entonces Pero me parece puede, que puede si... ¿Puedes una yo... historia bien resumida, cortita? Sí. Bueno, yo vengo de una familia muy pobre y a veces hasta algunos humildes. Nosotros llegamos sin tener un secundario y nos hacen firmar contratos a pelear o firmar o no peleas. Y bueno, yo firmé papeles también Claro, seguro porque si no te empezar, marginan, hacer. me parece que juegan un poco con eso, si, no, sí. si vos no firmás tal cosa, te marginan claro, y no. quedás en el camino y te paran la carrera. Claro, eh, el miedo y, que tienen todos los boxeadores. Por eso no se está en un claro, lugar, no, Justamente no cuando vos claro. estás pasando por tu mejor momento, es cuando llegan eh, y te hacen este tipo de ofrecimientos y cuando vos te encontrás en esa circunstancia, la tendencia siempre es afirmar. Por eso digo que me parecería algo muy lógico y algo bueno de parte de ustedes que generen un consejo claro. en el que el boxeador pueda ir y consultar, mira, ¿me quieren hacer firmar esto? Eh, y entonces ustedes con la experiencia que le ha conllevado toda, todo este transcurrir en el profesionalismo, puedan asesorarlo, me parece que eso sería muy bueno, Héctor. Héctor, te hago una pregunta y me gustaría que seas este, contundente. Eh, ¿Qué te dice el olfato? ¿Qué te dice hoy? ¿Qué sensación tenés de que puedan lograr el objetivo que se han propuesto? El objetivo total, 100%. Bueno, el objetivo, yo creo que primero que huele a que tiene miedo. De parte de nosotros, quiere decir la federación, o los, los integrantes, o los promotores. Yo creo que hay un miedo. Yo creo que nosotros somos los boxeadores, los niños de nuestra imagen, y que no nos pagan cuando nosotros peleamos, que ellos cobran. El derecho de imagen la están cobrando porque este sector va... y semana por mes por mes, ponen 50 mil pesos por, por televisar y esa plata... jamás llega a los boxeadores. Mira. Entonces, bueno... Como eso hay un montón, hay un montón, montón de Bien. cosas, de irregularidades, por eso nosotros vamos a apuntarle a una ley. Sabemos que en Santa Fe existe una ley, que existe pero que nunca se reglamentó así, ¿se dice? Bien. Bueno. Héctor. Eh, sí. Eh, quiero, mira, el tiempo no, no, no nos ayuda mucho, pero vamos a tener oportunidad de volver a comunicarnos contigo. Lo que deseamos es que la guardia, siempre bien armadita, para poder tirar los golpes más certeros, metafóricamente, y lograr el objetivo. Bueno, eh, fue Héctor el artillero Velasco. Creo que dijo cosas que quedan muy claritas. Para el oyente debe haber sido valioso. Y aquel que crea que pueda sumar para que el boxeador no quede desprotegido, que lo haga. Nosotros adherimos difundiendo esto. ¿eh? Estamos arribando al final de una nueva edición de Boxeo Planeta, en este día miércoles, edición número 45, eh, por supuesto dedicada a todos los que están en el mundo del boxeo. Eh, el, Qué lindo programa, día. Luis. ¿eh? Y creo humildemente que lo hemos Día del amigo, como, como siempre. Eh, lo sacamos a, a Héctor Artillero a Héctor, Velasco, claro. eh, la gente que está luchando por, por el boxeador. Esto me parece, y lo vamos a seguir vamos a seguir apoyando desde Boxeo Planeta, le vamos Así. a seguir dando lugar a todos los muchachos que estén luchando por, la, bueno, por un mejor pasar sí, para bien. el boxeador. Estamos cerrando nuestro programa número 45, eh, le recordamos que este día sábado tenés la posibilidad de ver a Amir Khan enfrentando a Sab Yuda, eh, van a unificar categoría Superligero, versión FIB, y AMB, esto uh -huh. va a ser un gran combate, Marcelito González Juan Abraham Larena de Estados Unidos eh, no te pierdas combate, Space y también eh, el amigo Cuellar, el jinete del nocau va a estar combatiendo eh, por el título OMB Latino Pluma sí. esto, eh, bueno va a ser en José Cepaz, Luis, en provincia de Buenos Aires, ah, sí, es Jesús Cuellar este. enfrentará a Hugo Gómez uh -huh. eh, Oscar eh, Núñez eh, enfrentará a Elías Vallejos, vuelve Juan Bonani en categoría Welter enfrentará a Ricardo Quiñones. Y Débora Dionisius enfrentará a Jessica Muñoz. Y para cerrar... El viernes en Ciclón Saavedra 642, Festival de Boxeo, Alexis León Jonathan Díaz. En el aire nos puso un número uno, Aníbal. Estamos por la 88.9 Radio Gran Rosario Santa Fe Argentina haciendo boxeo Planeta con mi amigo, a quien le digo gracias por la amistad el señor Damián Casino, quien se despide de todos ustedes. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos los oyentes por hacer eh, bueno, que este espacio de boxeo sea para todos. Muchas gracias y hasta la próxima.